Bienvenidos sean todos aquí al Irarol. este es su programa que va a estar especialmente dedicado para todos los padres Ya que como ustedes saben, este domingo 20 de junio es el día del padre Y pues bueno, ya sé que ya pasó, pero no por eso no les podemos dedicar este programa, ¿verdad? Así que para ellos tenemos un, una de canciones, ahora sí que bien padres <ríe> Y pues bueno, la primera canción se llama Sí, Papá este, Esta canción es de un grupo que se llama Los Patitas de Perro Y déjenme decirles que este grupo es un grupo infantil, pero no es algo así tan feo y tan horrible como Tatiana, o como Chabelo no, no, no, este es rock para niños, y sinceramente yo tuve la oportunidad de verlos y disfruté mucho su show, la verdad este es una buena excusa tener a un, un sobrino, un primo, un hijo si quieren, y llevarlos a ver este tipo de grupos, Y van a ver que se la van a pasar un buen rato O sea, no solo los niños están todos prendidos haciendo la señal metalera o rockera Sino que también los papás y, la, y los jóvenes Vi muchos jóvenes en ese concierto Se saben las canciones incluso Y se disfruta bastante La simpatía de, de los integrantes es mucha Y pues bueno, déjenme también decirles otra cosa Que como yo busqué muchas canciones para papás Pero todas eran horribles Sí, sí, este, encontré como mil veces la de hoy, quiero decirte papá de Timbiriche. No la vamos a escuchar, así que padres que piensen escuchar eso en Liga Roll Están equivocados de programa y yo creo que de estación Cubo Radio no se vende tan feo con canciones tan horribles como esas A pesar del sentimiento y todo eso, eso pa, vayan a escucharla en un kinder No en esta estación Y pues bueno, vamos a, a escuchar este, esta canción que les digo que se llama Sí, papá Primero déjenme decirles también que todos los padres que aquí me escuchan dicen que mi padre dice que los tesoros son más valiosos si uno es capaz de compartirlos y pues bueno qué más valioso para unos hijos que sus padres y para un padre que sus hijos y si no es así pues he vivido equivocado toda mi infancia <ríe> y bueno vamos a a ponerles estas canciones a todos los papás. Ya saben que les mandamos un abrazo de parte de todos aquí en Kibo Radio, en especial ahorita de, de Fernando Rodríguez, su servidor, que estamos aquí en Lira Roll, poniéndoles estas canciones y van a ver que a pesar de lo difícil que es encontrar canciones para los padres, logré juntar un buen mix. Así que los dejo para escuchar a los patitas de perro con esta canción que se llama Sí, Papá. me sentía muy solo un niño francamente solo sin alguien junto a mí. llegaste y con ternura me abrazaste y entre murmullos me dijiste no temas tu papi ya está aquí si papi no me siento triste como ayer, hoy tengo nueva fuerza aquí en mi corazón y es por ti. Si papá, ya no me siento triste como ayer, hoy tengo nueva fuerza aquí en mi corazón y es por ti.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 Y regresamos aquí a este lira rol dedicado a los padres. Como vieron la canción esta de Patita de Perro, pues algunas personas sensibles, en especial a los padres sensibles, les han de ver sacado el típico. ¡Ay, qué lindo! Bueno, esta canción. Este, a pesar de ser de un grupo infantil que yo no sabía que este grupo ya tocaba desde que yo era chavito. Digan, yo tengo 23 años y he encontrado gente de mi misma edad que los escuchaba a los 10 O sea que ya tienen un buen tiempo Qué lástima que yo no pude encontrar un grupo como esos cuando era chavito Yo tenía que escuchar mi cassette de Los Pitufos <risa> Y también algunas del Club de Gaby Rivero. O sea, imagínense de qué les estoy hablando Y también escuchaba al Laragán desde ese entonces Qué cosas tan raras Bueno, la segunda canción es de Piero Este Piero es muy famoso por esta canción que les vamos a poner, que se llama Viejo, mi querido viejo. Y pues obviamente va para todos nuestros padres, ¿verdad? Como todas las canciones que vamos a poner aquí en Live Roll. Bueno, déjenme decirles que la versión que les voy a poner no es la de Piero. este, En parte porque es una canción muy lenta e iba a desentonar con todas las melodías que les voy a poner. Y la otra parte es porque encontré unas versiones y sinceramente se oían muy mal al subirlas a, a mp3 y la calidad del audio disminuía bastante cuando este empezaba a realizar la grabación de este programa así que ni modo, la vamos a escuchar en un cover que es con Elefante yo sé que a muchos no les parecerá pero denles chance a, a los de Elefante y la verdad este cover me pareció muy bueno, es de su último disco me parece o por lo menos así lo encontré la de Piero de su último disco de Elefante, mi viejo, mi querido viejo Pues bueno, una canción bastante emotiva. Piero solo es conocido por esta canción y por otra canción que se llama Llegando, llegaste. Y pues bueno, esta, esa otra canción también está muy padre. Los dejo con otra frase que dice: Los niños comienzan por amar a los padres. Cuando ya han crecido, los juzgan. Y algunas veces hasta los perdonan. Eso, la verdad, es muy común que nos lo digan los padres de. De nuestra generación, digámosle por un poquito arriba de 45 años en adelante Van a ver que, díganles esta frase a sus padres y van a ver que todos van a estar de acuerdo Pues bueno, los dejo con esta versión de viejo, mi querido viejo de elefante Regresamos después de esto Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el signo. Con tranvía y vino tinto Viejo, viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos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 Mi querido viejo, ahora ya caminas. Seguimos aquí en este Lirarol dedicado a todos los papás que nos escuchan Y hijos, por favor, y no me refiero a mis hijos, que espero no estén escuchando esto Porque si no se van a saber que estoy vivo y que no les he dado la pensión <risa> Y pues bueno, como sea, este, pongan a su papá a escuchar estas canciones Tal vez a nosotros jóvenes no nos parezca lo mejor Pero póngansela a su papá, van a ver que es un detallazo Este, si no tienen dinero para comprarle esa loción, esa corbata, esas cosas que le gustan, pues mínimo dedíquele una canción. Van a ver que se siente muy padre porque a las madres sí le podemos poner mil canciones porque hay muchas y muy buenas. Pero canciones para papás, créanme, son muy difíciles de encontrar y encontré varias Que es para padres pero que ya se murieron y pues eso como que aunque estén bonitas las canciones no es algo que se quiera dedicar en un día que se supone se, sea feliz <ríe> Y pues bueno también otra cosa que tienen los padres es que no sé si a ustedes les ha pasado yo platicando con otra gente Como que siempre enfocamos que los padres son de la misma edad que, que los que tenemos en lugar de saber Que ya hay padres de nuestra edad, de 23, 24, 22, 19, 17 años, entonces a ellos también felicítelos, felicítelos por haber arruinado su juventud, pero haber ganado el placer de tener un hijo si es que es un placer, no, no he podido decirlo ya que no convivo yo con mis hijos, y bueno, espero no tener hijos, no creo tener hijos. Y bueno pues otra frase que tenemos aquí para nuestros queridos padres para los queridos padres y para todos los que están esperando un hijo es cuán grande riqueza es aún entre los pobres el ser hijo de un buen padre qué querrá decir esto que cuando tienes un buen papá no importa tu situación la verdad es que es una dicha tremenda yo puedo ser este honesto y decir que yo he tenido esa gran dicha de tener un gran padre y pues papá la canción que voy a poner ahorita es para ti Porque sé que te gusta Porque sé que te identificas con esta canción Porque se llama En los años 30 Y yo sé que tienes el alma muy vieja No naciste en los años 30 Pero la música que escuchas, papá Neta O sea, es para era vieja para nuestros abuelos Para tus abuelos, papá Y pues bueno Te dejo con esta canción que se llama Los años 30 Para los que no saben, es del Laragán Este... Compositor de rock urbano que compuso esta canción para su padre. Así que escúchenla, veamos qué tal, si les gusta y si no, pues dénsela a su papá y a ver qué pasa. Un, dos, un, dos, tres. carruaje, era toda tu ilusión, pero una noche fría de abril, como un rayo, tu juventud voló. Tu sombrero de gánster, tu gabardina y tu loción No hay nada como un nombre de palabra y corazón Cuando las muelas empiezan a ceder Y el cansancio no es el mismo de ayer Llega una bruja mala que se llama vejez No hay nada comparado con la sabiduría que te dan los años, que te da la vida Caminar las calles en los años treinta Una mujer bonita y una mesa de billar Y una mesa de billar Tu sombrero de gánster, tu gabardina y tu loción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 sabiduría que te dan los años, que te da la vida Caminar las calles en los años 30 No hay nada comparado con un trago de champán Una mujer bonita y una mesa de billar No hay nada comparado con un trago de champán Una mujer bonita y Aragán, este cantante de rock urbano, le compuso esta canción a su papá Y pues yo se la dedico a mi papá porque le gusta Y porque está ya viejito Y no le quise dedicar la de viejo, mi querido viejo Porque todavía no camina lerdo Como perdonando el tiempo Para los que sus, cuyos padres ya caminan así Dedíquenles a Canción de Piero Y van a ver que se van a sentir bien bonito. Y bueno, vamos a ponerles aquí otra canción de rock urbano La verdad, les voy a ser sinceros, ya no encontré alguna otra canción que hablara de los padres que me gustara Había una de reggaetón cristiano que era para papá Y se me hizo tan curioso, pero jamás van a escuchar reggaetón en el a Roll Y menos cristiano Así que pues no, decidí ponerla, búsquela en, en internet para que se den unas cuantas risillas Y pues bueno, vamos a escuchar otra de rock urbano que se llama ¿Y cómo es él? Esta canción obviamente no es de Interpuesto, que es el que la interpreta Y tampoco es una canción precisamente dedicada a los papás, es más bien de un papá que hable, le habla a su hija, que ya se va a casar. Así se compuso esta canción de José Luis Perales, me parece. Y pues bueno, es una muy buena versión, para no romper también con el esquema de la música que se ha puesto así en español, un medio rock así, ya sea infantil, popero y urbano, hasta, hasta esta canción. Ponemos otra de Urbano, de ¿Y cómo es él? Y pues bueno, les dejo con otra frase Que dice El mejor legado de un padre a sus hijos Es un poco de su tiempo Y pues sí, la verdad, en una familia normal Los padres están menos con sus hijos Que las mamás Entonces el momento que estamos con los padres Es un momento que se debe de apreciar No los regañen en esos pocos días que tienen después del trabajo Regresamos después de esta canción Mirándote a los ojos Juraría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 esta canción que escribió un padre a su hija así que bueno como no encontré otra canción que sea para los papás ponemos esta. y pues llegamos al final del roll vamos a poner una rola que que ya había yo puesto antes ya saben que en Lira roll siempre se pone una melodía al final y pues esta canción creo que la puse en uno de mis primeros cuatro programas se llama For My Father del guitarrista Andy McKee es una melodía muy buena muy dulce van a ver que los padres pueden ser una gran inspiración o sea, si esta canción se llama Para Mi Padre ni modo que sea inspiran a su mamá para componerla y la verdad está muy padre espero que les haya gustado este este mix de música para papás se me hizo muy difícil juntarlo este no no quería mezclar canciones en inglés y en español porque este, si de por sí las canciones que junté no quedan mucho imagínense ponerle todavía en inglés entonces traté de respetar lo más posible los géneros ya saben que cualquier duda, aclaración, comentario es bienvenido pueden este, mandarme un, un mail a fernando.radio.tk o comentarlo en este podcast y pues bueno, este, yo les quiero desear un feliz día a los papás este, a todos los que tengan a su papá cerca de ustedes denle un abrazo, van a ver que se los va a agradecer este, dedíquenle una canción porque cuando uno es pobre Este, lo más que puede hacer es dedicar una canción. Y es, sigue siendo un lindo detalle. A pesar de, de lo barato que es. Y pues, este, ya saben, para cualquier banda, cualquier este, cantante que quiera promocionarse, estamos abiertos. Este, y este Cubo Radio está buscando crecer. Este, y ayudar a crecer a muchas bandas, se vienen unos cambios muy interesantes de imagen en Lira Roar, cambios este, en cubo Radio de más bien este, vamos a añadir nuevos programas, ya se están trabajando, no hombre, les quiero decir unas sorpresas que se vienen, para que vean que nosotros también crecemos y es como... Un crecimiento tan rápido como los papás ven que crecen sus hijos, por así decirlo. Cube Radio es hijo de los administradores de esta página y está creciendo como con un orgullo. Y pues bueno, vamos a escuchar esta melodía de Andy Macky. Recuerden que para cualquier situación, este, vayan con su padre y díganle que lo quieren. Porque no importa qué día sea, siempre hay que decirles a nuestros papás que los queremos. Papás, mamás, hermanos, hermanas... Y ese es nuestro núcleo familiar. No importa quién fue mi padre, lo importante es quien recuerdo yo quien fuese. La última frase con la que nos despedimos. Yo soy Fernando Rodríguez, sirviendo este lirarol para que se lo coman en sus casas. Hasta la próxima.